Arratxalde hon, hauze da irola irratia eta emarrok zailo antxuten arizarete. E, beste hauztegun bat bezala, hemen gaude irola irratian eta beste elkarizketa bat edukiko dugu. Hemen gurekin labazu egongo da. Eta bueno, e, e, zailo honetan ere, ba, lastima da, baina euskera sez dugu mintxatuko. Verás, bueno, eh, decía que este, como otro jueves más, aquí estamos en Marroc, emitiendo en directo desde Irola y Ratia. Y bueno, eh, pues con todos ustedes aquí está Lavasu. Así que empezaremos con un temita para que vea para que vaya abriendo boca. Hey yo. Badoa, bai. Que hablen, que digan, que cuenten más mentiras. Sobrevivo recorriendo avenidas. En quien confías, a quien admiras. En esta vida, chico, reina hipocresía. Dime lo que hablas, cuida tus espaldas. Son líos bajo faldas, es mi lana la que cardas. Dime dónde andas. Es mi tiempo el que marca a mis cabrones, pega palmas. Digan lo que digan. Yo digan lo que digan Yo digan lo que digan Digan lo que digan Que hablen, que digan Busca moda, princesita, boba Soy reina sin corona Te diré cómo funciona 1, 2, 3, reacciona La vida pasa Y te abandona, y Bilbo es la zona La basu no perdona Sin mirar atrás, oh, oh, camino a sola Sin ser mejor persona La clave loa loa, loa, dime lo que tienes Aquí todo se valora Tu flow nunca mejora, tu flow nunca decora Tuviste tu momento, yo, si acabo tu hora Este es mi momento, aquí y ahora Y ahora tiro de la soga, ahora dime quién se ahoga Digan lo que digan Yo, digan lo que digan Yo digan lo que digan, digan lo que digan, que hablen, que digan Lengua viperina, en el mix siempre domina Putas cocaína, dime, dime quien respira Coge aire y tira, suelta adrenalina Soy pura rabia, pura rabia bilbaína Camina, yo recto me camino, camina Yo busca tu destino, hoy lo traigo Fino sonido clandestino, directo a tu oído Te diré lo que yo opino Hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan Ya hablan, ya hablan sin llegar a nada. Ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, la última gota de saliva derrochada. Ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan sin llegar a nada. Ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, la última gota de saliva derrochada, que hablen, que digan, que cuenten más mentiras. Que hablen, que digan, que cuenten más mentiras. Pa, pa, pa, pa. go on tenga on bueno empezamos bien bueno qué tal muy bien encantada tal? de estar aquí hoy habías estado alguna vez en estos estudios de hi y gracia sí sí que había estado es había estado un domingo por la mañana con las con las chicas y la verdad es que, que muy bien muy bien muy bien se portaron muy bien conmigo sí <risa> Vale, pues eh, nosotros no, va no nos vamos a aportar <ríe> también contigo. No lo esperaba. Porque habrá <ríe> el momento. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas en, en todo esto? Pues, a ver, eh, empecé en el rap a finales de los 90, a escuchar y, y a la vez a rapear. Y, y la verdad es que, claro, cuando yo empecé a, a hacer rap y a escuchar rap aquí en Bilbao, eh, lo que es el rap y lo que es la cultura hip-hop para nada estaba, o sea, no había nadie aquí, éramos cuatro pelados que llegaba alguna cinta por ahí, nos la grabábamos todos, o sea, aquí en Bilbao no había absolutamente nada cuando empecé yo. Y bueno, pues las cosas han ido cambiando, ¿no? Y ahora, por suerte, tenemos aquí un montón de grupos, la gente se ha preocupado un poco por investigar un poco, ya no en el rap, ¿no? Sino en toda la cultura, hay gente que pinta, hay gente que baila, tal y contenta con la evolución, la verdad es que pero ya te digo, yo yo soy de las de, de las de antes. De las de antes, bueno, que dices que no había nada Aquí y nada. o sea, de chicas ni hablar. Bueno, de chicas ni hablar, o sea, de chicas nada, pero había pues las típicas que sí les molaba y tal, pero igual no se atrevían, ¿no? O sea, lo veían desde un segundo plano. Bolleos, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Aquí no, no, no había, es que no llegaba nada. Conseguir un bote de pintura o conseguir una cinta o lo que sea era imposible. O sea, salía todo de fuera que alguien igual se iba a Madrid o tal y de repente aparecía una cinta que la teníamos todos de esas TEDKs mal cortadas que se claro. fatal. Pues eso es lo que llegaba, pero ya te digo que no. no Ahora pues es otra, ahora es otra historia. ahí programas de, de radio, hay conciertos, hay hay de todo, tú llegas a internet, buscas hip hop, rap y hay 800.000 cosas donde poder informarte y entonces la gente está informada. Antes no, no estaba, no había, es que era de, llegaba un fanzine, ¿no? en blanco y negro ahí y te enterabas de que igual en Logroño había un grupo que no sé qué. Ahora buscas, y encuentras todo, o sea, todo. Y yo pues igual soy más purista, no y me gusta me ha gustado vivirlo que poco a poco ibas ahí avanzando, ¿no? Ah, pues tal y te enterabas de una cosa, te enterabas de la otra. Tenía su magia, ¿no? Era un poco si de verdad te interesaba, te buscabas la vida para conseguir las cosas. Ahora esto, pues lo tienes todo, lo tienes todo ahí. Elena, ¿y de cuántos años hablamos? ¿Hace cuánto de que empezasteis? ¿Con cuántos años? Pues yo tenía pues, 13, 14 años, yo era una, una niña, una niña. Ya te digo, a finales de los 90 es cuando cuando lo descubrí aquí en Bilbao. Porque yo veraneaba en, en un pueblo y ahí es donde las primeras cintas las descubrí allí. Luego aquí en Bilbao no conocía absolutamente a nadie que, que escuchara rap ni que estaría metido en el rollo. Hasta que un un concierto aquí en lo que es ahora El Fever, que antes era el abierto hasta el amanecer, que era un tugurio bastante tal y vino el mucho muchacho el de 7 notas 7 sí. colores y vino y fuimos para allá, yo claro, con gente que no tenía nada que ver con el rap y de, y había unos chavales en el afuera haciendo un rimadero ahí rapeando en la calle, claro, todos hombres. Y, y les oía, ¿no? Pues que rapeaban y tal y decían desde Bilbao, y yo decía, ¿Y esta gente donde ha salido?" Yo Vamos, yo flipaba. Y luego con el tiempo, pues sé quién es esa gente, al final seguimos todos haciendo de cosas, pero yo, vamos, aquí en Bilbao, cero, nada. Y había, igual llegaba a un concierto al año, si acaso, o sea, aquí la gente no apostaba por el rap. ¿no? O sea, que tienes un montón de cintas y de maquetas. Yo encima soy súper basurera, yo todo guardo. O sea, o sea, de ahí te viene lo de vaso No. <risa> no exactamente pero bueno se puede aplicar se puede aplicar porque sí que es verdad que guardo fanzines guardo botes de, de spray de los de antes que ahora ya no hay por cierto el otro día se ha quemado la fábrica de montana otra vez que eh, para la gente que pinta pues es un pff, conseguir sí sí ahora hay que tenían toda la gama de colores otra vez es otra vez para atrás ya se ha quemado dos veces Y sí, sí, yo guardo todo. Cintas, eh, como ahora yo el baúl de los recuerdos, más de uno y más de una. Un museo, <ríe> ¿no? Tienes en casa. ¿Eh? Un museo tienes en sí, casa. Sí, la verdad es que sí. Y me gusta, ¿eh? Me gusta. Tengo recortes de conciertos que ha habido aquí hace mucho tiempo y tal. Y, y sí que lo guardo todo con cariño, lo guardo todo, todo guardado. Entonces, ¿la vaso de dónde viene? ¿De dónde viene? La Bazu viene del barrio San Antonio. <ríe> Vivo en Echeverri y lo del nombre La Bazu es una historia muy larga que algún día desvelaré. En algún fanzín. en algún fanzín. <ríe> no por internet. No, en una radio en una como radio esta. De no. Soberana, ¿eh? Que es para el pueblo, ¿no? No, no, no, no. Pasa palabra. Vale, oye. <ríe> eh, dime. ¿Crees que crees que has tenido más fama ¿Después de la canción de Cucucha? ¿Qué te parece la pregunta, lo primero? Bueno, me parece una pregunta súper buena, además. <risa> eh, cierto, a ver, cierto es que yo cuando empecé a, a cantar, empecé a cantar pues muy pequeña. Luego he tenido una enfermedad y he estado muchos años eh, sin hacer nada en la vía pública. O sea, no he dado conciertos, no, no, he, no he sacado, o sea, he estado en mi casa haciendo mis cosas y tal, pero públicamente no he hecho nada. Y, y de hecho creo que no iba a volver a hacer nada público y por media... unos colegas se eh, eh, organizaron una fiesta y sin decirme nada pues me pusieron en el cartel y me dijeron bueno que sepas que el sábado que viene tocas y yo que no, no me lo esperaba digo bueno que no que no al final fue que sí y, y empecé otra vez un poco el hilo ¿no? y al de unos meses pasó lo del cucucha y bueno yo conozco gente del cucucha y tal y estuve allí cantando y tal cuando estaban ya en desalojo y pues la verdad es que un día se me ocurrió, dije voy a hacer un tema, ¿sabes? Cada uno aportaba lo que podía, ¿no? Y entonces yo la única manera de intentar un poco pues que se escuchara por ahí lo que estaba pasando y todo pues era mi forma era haciendo rap y, y sí que es verdad que según lo colgué porque fue además una cosa sin pensar, sin lo grabé, hay un vídeo que lo grabé en mi habitación montado sin peinarme sí, sin nada, sí. o sea, esto es lo que hay, esto va así, ¿no? O sea, no quiero adornos en una cosa que no, ¿no? Entonces lo, lo subí y es cierto que al de unas horas era como una locura, ¿no? De la gente que mueve a esto así de repente, ¿no? Que no la verdad es que no me lo esperaba. Y sí que es verdad que a raíz de eso me he movido mucho por el por el círculo del Cucucha, la gente del Cucucha y eso y sí que hemos hecho muchas cosas igual he llegado a gente que a lo mejor no ha escuchado rap y en ese y por el tema del cucucha llegas a esa gente sabes lo que te quiero decir popularidad nunca la he tenido y tampoco nunca la he querido entonces sin más sí que llegaba a gente que, que de otra forma haciendo rap como el que siempre he hecho no habría llegado sí que es verdad y por bueno orgullosísima de ellos o sea que no no hay problema Vale, oye, pues para llegar a esa gente que nos escucha y que quizás no escucha rap, ¿qué te parece si, si les demuestras lo que vales? Venga, va. ¿Eh? Dale ahí. ¿Cuál <ríe> quieres que te ponga? Venga. La que tú quieras. La que yo quiera. Eh... Tenemos todas las bases de, de la basura. <ríe> Ella. Vale. Vale. Ya sabe lo que quiere, ella siempre quiere mas Lucha siempre hacia delante, nunca da ni un paso atrás. Ella sabe lo que quiere, ella siempre quiere más Busca un futuro lejos de la realidad Verdad? Siempre por delante, pitate de diamante, siempre viene grande Adelante, mujer elegante, mueta palante, compite interesante Radiante, su ego arrogante, baile, cante, mirada penetrante Fascinante, curiosa, alarmante, mientras durante, pasión dominante Ella sabe lo que quiere, ella siempre quiere más Lucha siempre hacia adelante, nunca da ni un paso atrás Ella sabe lo que quiere, ella siempre quiere más Busca un futuro lejos de la realidad Mentira, yo odio busca ira sin propina ella cuida de su esquina clandestina enfiela la rutina ante todo disciplina mira calla pero nunca pena contamina el aire que respira dictamina pantomima representa casta bilbaína rebobina con adrenalina rap es vida chica fina ella sabe lo que quiere ella siempre quiere más lucha siempre hacia adelante nunca da ni un paso atrás ella sabe lo que quiere ella siempre quiere más busca un futuro lejos de la realidad is Nadie lo sabe, dime donde donde está la clave Suave, son tales para cuale Ella y sus rivales, tanto vale, tanto sabe Reales, daños colaterales Suben, bajan, vienen graves Sabes, curar mis males No more drama, fan fatale Ella sabe lo que quiere Ella siempre quiere más Lucha siempre hacia adelante Nunca da ni un paso atrás Ella sabe lo que quiere Ella siempre quiere más Busca un futuro lejos de la realidad Realidad Ella Siempre es ella Vida de plebeia Que siempre deja huella Enseña Siempre contraseña Dando leña Toda tu doncella Pequeña Consigue lo que empeña Vivir sin dueña Sin ser estrella Ella Siempre es ella Abre los ojos La vida es perra Yo ella Yo ella Ella y siempre ella. Yo, ella ella Ella siempre ella era eh, o especial dedicación a todas las mujeres que, que intentan hacer rap y lo consiguen muy bien perfecto eh, hablando de esta canción que nos viene al pelo eh, conoces en eh, marrón uy Emma rock perdón <risa> me, me he documentado por ahí estaba leyendo sí sí ¿Y? conozco y bueno que sin más eh, quería queríamos pedirte pues ese mensaje, ¿no? que igual igual que a ti te pues te costaría lo tuyo para meterte en ese mundo en el que era tan evidente la, la, la influencia de los de los tíos, ¿no? Pues eh, pues para explicar a todas esas chicas que nos están escuchando, eh, pues lo que quieras y animarles a subirse al escenario y que se coman Sí, comen sí, el ahí mundo. ahí tengo tema yo. A ver. a ver, yo personalmente nunca he tenido ningún problema. ¿eh? O sea, he de reconocer que aquí en Bilbao y todos los sitios que he ido a cantar nunca he tenido ningún problema por ser mujer. Es más, me han tratado súper bien, no tengo ninguna queja. Sí que es cierto que el rap siempre ha sido un mundo de hombres eh, y el hip-hop, o sea, en general, siempre ha sido un mundo de hombres. Y he tenido vari varias cosillas por ahí, ¿no?, de... A ver, yo por ejemplo, cuando yo de pequeña siempre he estado pues con, con chicos, porque era un mundo de chicos, entonces a las chicas no les gustaba lo que me gustaba a mí. Y entonces, sí que hay muchas chavalas, porque lo he visto, ¿no? Pues que por acercarse a un grupo de gente que escucha rap o lo que sea, ¿no? Pues igual se visten igual que ellos o intentan ser una persona que realmente no son, ¿no? O sea, ellos ellas vienen y total de meter integrarse en un grupo de de rap Eh, dejan atrás su... y eso es una cosa que no, no se puede hacer, o sea, no se puede hacer. Tú tienes que ser tú mismo, se te guste el hip hop, te guste el heavy, te guste lo que sea, y te acepten tal como es. Pues en el rap se ha vivido mogollón. Yo estaba haciendo ahora unos, unos talleres con, con bueno, en un colegio con chavales con familias estructuradas y tal, y claro, yo llegué allí les habían dicho, hay taller de rap, pero no les habían dicho que iba una chica. ¿Sabes? Entonces, claro, yeah. ellos lógicamente se esperaban un chico. Entonces, cuando estaba yo con el chico que me llevaba, subió un chaval. Pues un chaval, pues, 16 años tendría. Y claro, cuando digo, mira, esta es la chica que nos va a dar los talleres de rap. El chaval me miraba como diciendo, venga, hombre, ¿pero cómo vas a ser tú? Pero si es una chica, ¿sabes? O sea, en su cabeza no entraba, eres una chica, vas a hacer un taller, ¿sabes? Entonces... Era, bueno, yo imagino cuando bajaría donde los colegas, hay una tía ahí que va a hacer rap tú, no sé qué, claro, bajé y miraban todos como, a ver a qué ver. sabes hacer, ¿no? Tienes que, solo por ser una mujer tienes que demostrar el doble que un hombre en todos los aspectos, pero en el sí. rap también ¿no? Entonces luego cantas, les demuestras que sabes de qué va el rol y entonces ya sí ¿no? Pero como que les tienes que demostrar por otra parte, había chicas, tenía pocas pero había alguna chica que sé que si no habría sido una chica la que habría ido, no habrían cantado porque las da, no se atreven, no es como los chicos los ma... porque claro, los chavales del rap al principio cuando no saben, desconocen un poco el mundo, es como ya me, co... o sea, yo me como el mundo, tal, el rap, no sé qué. Entonces a las chavalas eso les tira para atrás y les da vergüenza y no salen a no salen a, a cantar ni a hacer nada. Entonces yo he tenido claro siempre lo que quería, yo era la que cuando había un micro abierto allí me subía con todos los chavales, y a mí me daba igual, no tenía ningún problema. Entonces, pues sí, el rap siempre ha sido súper machista, pero bueno, si tú tienes tus ideas claras y quieres luchar por una cosa, da igual si seas mujer, hombre, eh, lo que sea, en cualquier aspecto, en cualquier aspecto musical, tú tienes que luchar por lo que sea, o sea que no se hay... E igual es que el rap, como estamos influenciados por los vídeos de los yankees y tal, que sí. es todo como súper dinero, tal, los negros sí. aquí con su movida, ¿no? Y las chicas siempre están en bikini, en el segundo plano y tal, pues sí que es verdad que, no sé, a mí siempre me ha un mundo súper machista. Con el tiempo evoluciona y la gente ya no solo habla de esas cosas, ¿no? O sea, habla de, de todo, pero siempre ha sido tela, Y bueno. es difícil. Yo realmente ya te digo, nunca he tenido ningún problema, eh, pero es difícil porque tienes que demostrar muchas cosas. Para algunas cosas, yo cuando salía a los micros abiertos siempre me daban el micrófono a la primera. Está bien, ¿no? Porque al final dice, yo quiero cantar, pues te dan el micrófono a la primera, pero te dan el primer el primer, el tele, joder, el, el micrófono, micrófono a la primera sí. para que demuestres qué haces, ¿sabes? O sea, y luego te engancha que Claro, es, a ver, esta hay una chica a toma, intriga de, ah, pues si tú cantas, tal. Entonces, está guay porque te dan el micrófono a la primera, pero es a ver qué haces, ¿no? Y cuando es un hombre, pues no, o sea, te dan un micrófono y tú subes y tal. le cree, les, les intriga a ver lo que haces. Les intriga demasiado. Y, y pues. Elena, antes has mencionado que al principio era casi imposible encontrar mujeres que hiciesen rap aquí en Bilbao. Ahora, ¿qué panorama tenemos? Ahora estamos parecidos. <risa> ahora estamos parecidos. Sí que hay... Ahora sí que hay más chavalas que igual rap directamente no hacen, ¿no? Pero hacen música soul, hacen R&B, hacen dancehall... Y están más metidas en el rollo, ¿no? Están un poco... Se han interesado por el tema y hay gente que está probando y la verdad es que hay hay chicas que no le hacen nada mal. y Pero en lo que es rap, rap, eh, todavía... Aquí no hay nadie que, que dé conciertos que... Sí que es cierto que el otro día se acercó una chica donde mí y me dio una maqueta, que me sorprendió muchísimo. Y, y dije, hostia, es una tía que, ¿sabes qué? Pero a, ahora mismo todavía no hay nada... Yo tengo ganas, ¿eh? tengo ganas de que salga alguien y que, que diga, yo, ¿eh? hostia, ¿sabes? Sí. Ongietori. <risa> Pero bueno, poco a poco, esto va muy lento. Ahora han salido, ahora aquí en Bilbao han salido un montón de chavales, o sea que claro, con el tiempo yo confío en que también saldrán chicas. Es que hay que tener en cuenta, como tú lo has dicho, que el rap era desconocido también. Aquí totalmente, Entonces, aquí seguro. totalmente. Entonces, eso tiene una evolución y ahora es cuando las chavalas se, dan, se están dando cuenta que pueden hacer lo que lo que hace un hombre, ¿no? Entonces pues sí que sí que sé sí que hay chavalas por ahí haciendo cosillas. Las escucharéis, yo creo que nos sí. nos puedes eh, dar sus nombres o puedes hacer la publicidad de, de lo que es eh, la escena local? Pues a ver, yo no conozco a todas, ¿eh? también igual, lo yo puedas. lo que lo okay. que he escuchado por ahí. Eh, hay una chica que se llama Olaya, que esa chica hace hace rap, hace cantao, tal, un poco soul, también ha estado haciendo acústicos con guitarra y tal. Y, y es más hicimos cuando yo estuve de, de jurado en, en un, con el ayuntamiento hicimos una cosa para el belur barri el belú ah, barri sí. que es del de, de maltrato a la mujer y tal ella fue una de las chicas que ganó o sea que ah, vale. ¿Hace dos años eh, hace dos igual tres o igual 3 y sí. no sé por ahí hola eh, ya hola ya luego también está berta Que creo que también la conocéis, Interciso. ¿no? Eso es. Berta está ahí... Bueno, estuvo hace poco estuvo teloneando a Steven Marley, o sea, ahí ya, en sí, la esquena. Un par de giras ha hecho con él. Por eso. Eh, luego, a ver qué más hay por ahí. Luego hay una chica que hace dancehall, Mademoiselle, y que también está en lo, ahí haciendo cosillas, ha sacado un par de discos. Y me dejó a alguien. La chica esta que te digo yo que se acercó a donde mí ¿Sí? se llama se llama Jessica, creo. Creo. Bueno, espero pues espero no equivocarme. Creo sí, que sí. si esta chica nos está oyendo desde de <risa> Lara y Artea, pues puede escribir un email a irolaamarroca@hotmail.com o cualquiera que la conozca para que pueda venir a nuestro programa como has hecho tú y así ampliar conocimiento. Claro, aquí todo lo que sea culturizarnos un poco bienvenido sea, ¿eh? o sea que Ya, ya me enteraré de todas formas. Ya me pondré en contacto con ella también. Y eso es lo que... Ahora creo que eso es lo que hay. Más que nada no hay otra cosa... Porque referentes eh, vosotras... Eh, tampoco es que haya mucho, ¿no? A nivel igual estatal o así. Porque por aquí sí que... Sí que se ha hecho conocida pues la Ari, la Mala Rodríguez y la Ari y... fue la primera chica que salió. La primera chica la sacó el Mesuide del Crudo de Espetas Violento, sacó una canción con ella y la dio a conocer y luego ella pues ha sacado sus discos, TV. fichó por Zona Bruta, es verdad. Y fue la primera que claro, cuando salió toda la peña flipa, pues una tía, no sabes, era como yo me acuerdo perfectamente y salió ella, luego salió la Mala, que de aquellas Era otra cosa a lo que es ahora, personalmente su evolución no me ha gustado ya nada. Es, es un poco penoso ¿no? lo que hace ahora. A la mala la sacó SFDK, la sacó tú y esa mujer cuando salió pues era auténtica, era una chavala de Con barrio que tenía una personalidad increíble, luego fichó por Universal y bueno pues ha dedicado a canturrear por ahí y bueno, cada uno vive el rap a su manera ¿sabes? pero a mí personalmente su evolución no me, no me no me agrada, o sea, no luego salió la salió una chica que yo creo que no llegó a dar ningún concierto pero sacó un LP que se llamaba Nona salió su gabuga de Barcelona, está La Sila hay hay gente por ahí, pero ya te digo igual de una ciudad hay una ¿sabes? Yeah. o sea, que luego de hombres yeah. hay 800.000, pues de, una, de cada ciudad hay una tía una de las que consiguen grabar o meterse en el mundillo claro. ese, ¿no? Sí que es cierto que madrid hace el año pasado o hace dos ha habido un evento que han juntado a un poco todas las mujeres de la escena, a, gente, a chicas que bailaban, a chicas que pintaban, a gente que rapeaba y tal, y han estado, se pues han ido por fuera, han estado en Colombia y así, en, en representando el, el rap de aquí y lo que, todo lo que mueve el hip-hop. Y sí que es cierto que esas iniciativas son las que hace falta para que la gente vea que es que nosotras también estamos ahí, ¿sabes? Que no estamos siempre detrás de ellos. O sea, la mayoría de las chavalas que han salido cantando han salido cantando con hombres. Luego se las ha conocido como yeah. ellas solas, yeah. pero al principio… Como coristas o... Es muy, o… Mira, lo de las coristas es una cosa que yo no soporto. O sea, los hombres solo quieren a las mujeres en el rap para que las hagan los coros o sea, todas las canciones, ahora ya porque está solucionado, pero antes era eh, yo hago una canción de rap y una chica me hace los coros porque o sea, quedar bien, ¿no? por quedar bien, porque tiene voz bonita y ya está pues que te rapee, no, era solo coros o sea, los las, los hombres rapeaban y las mujeres las usaban para los coros a mí es una cosa que yo no lo entiendo no es, lo entiendo esta crítica también la puedo asociar a los, a los grupos de aquí de, de Euskal Herria que hacen eso Decirlo, no, ¿no? no, no, no. no Aquí en Bilbao... Es que la mayoría del Aquí la gente de Bilbao no ha sacado mujeres ni rapeando, ni cantando, ni haciendo coros, ni haciendo nada. Porque es que como no las busquen fuera, aquí no hay. Hombre, eh, en, el, en el rap en euskera que le estuvimos aquí entrevistando, eh, dos de los grupos que estuvieron aquí sí que, sí que habían cogido. Pero eso, lo que tú dices, solo chicas para... Oh, man, que manual, ¿no si yo no te digo que no, si haces una canción nuclear, y tal. La, igual tú tienes una colega base. que canta, ¿sabes? Y que te apetece hacerte un tema con ella, pero sí que es cierto que generalmente, ¿sabes? Como las chavalas no rapeaban, pues para hacerlo los coros. Y es una cosa que a mí yo en la vida haría una colaboración con una tía para que me haría los coros. Yo personalmente porque lo vivo desde mi lado, ¿sabes? Que me parece súper súper bien que la que canten las chavalas y les den una oportunidad para cantar. Pero si de, de, de verdad está metida en el rap, que te rapee algo, ¿no? O sea, no solo el mmm, uuuh, yes. ¿sabes lo que yes. te quiero decir? Yes. Es un poco, no sé, yo personalmente no... ¿A ti te no. alguna vez? Eh, ¿Que haga coros? No, no, no, na, nadie. La, <ríe> Creo que a partir de ahora menos, ¿no? Ah, o no, oh, igual rapea. más, ¿eh? <ríe> la busurrapea y okay. si quieres te pongo otra canción. Ah, Venga, ¿sí? va. Eh, la que quieras, o yo Venga, misma. ¿de qué nos vas a hablar ahora? Pues depende de lo que me ponga. Venga, la que se llama eh, Titula abuso ¿Cuál? Vasu. La Basu. La Basu. No hay ninguna. Háblanos de ti. <risa> <risa> Ponme pues... una que pone monotonía. Monotonía, vale. Dos segundos que la busco. Venga, va. Explícanos Venga, pues de qué va eso. la canción. Háblanos de qué... Pues nada, es eh, lo que vivimos todos, ¿no? Que al final es la vida es, si no te buscas alternativas, es monotonía, ¿no? Levantarte de la cama, el mismo trabajo, las mismas cosas, y hay que buscar un poco de, de movimiento, ¿no? Para, para tirar pa'lante. Así que este tema es sobre eso, sobre esquivar la monotonía. A ver cuando dejamos de levantarnos a las cuatro y media de la mañana, ¿no? Ahí, ahí, te he visto. Ahí, ahí te he visto. <risa> Ey, mira A las cuatro y media de la mañana No hay calles abiertas No Aire fresco de ocaso Tuve sueños de pecaso Mi reloj va con retraso Traigo amor en frasco Hago a mis sueños un repaso Pago cansancio Dinsomnium de deseado Malo Comenzar con el pie izquierdo claro, ah, manías del pasado, día, estate fuerte, estate preparado, luchemos, sí, cada uno por su lado, visita al lavabo sin pasar por el espejo, duele el reflejo cada cual más viejo, visita la cocina, cuchicheos de vecina, opinan de la chica fresca de la esquina, jorrutina oh, ¿a qué esperas? Que entre putas y yonkis se llenan las aceras Que entre chulos y yankis ya no es lo que era Bilbao bajó mis nikes, trae escuela, cucha vuela. Con detalle, yo vivo calle, no pam, tomima, De niños de parque 12 horas de jornada sin poder escaquearte Toda una vida perdida pa' poder pagarte Sin derecho a un techo, estate satisfecho Que entre fachas asfaltos ya nos queda un trecho Que hoy busco lucha, puños en alto Escucha gritos provenientes del asfalto Vuelta al barrio, San Antonio, la avenida Las mismas caras, las mismas vidas Volvemos a encontrarnos en el mismo punto de partida o oh, rutina, o oh, rutina o oh, rutina, ¿a qué esperas? Que entre putas y yonkis se llenan las aceras Que entre chulos y yankees ya no es lo que era Bilbao bajo mis nikes traje escuela Cucha bola Con detalle yo vivo calle No panto mima, de niños de parque 12 horas de jornada sin poder escaquearte Toda una vida perdida pa' poder pagarte Soy dama que entrama, tramas en almohadas que ama en cama Y escapa de la fama que la clava y que fuma de mi rama Que sabe que todo lo que empieza acaba y vuelve con más ganas Vuelve con las ideas claras a la buena, buena, a la mala falla Arde mi mirada y quema mi pisada, dale fuego, cho chama chamarada Cuchamama, cuchanano, traigo estilo cotidiano entre sentimientos sano Calo a calo, siembra pico y palo, dime quién tiró la piedra y fallo, fallo Horrutina, a que esperas Que entre putas y yonkis Se llenan las aceras Que entre chulos yonkis Ya no es lo que era Bilbao bajo mis nikes trai, escuela escuelai, co kuchabualai Con detalle Yo vivo calle No pam tomima De niños de parque 12 horas de jornada Sin poder escaquearte Toda una vida perdida Pa poder pagarte Yo pa poder pagarte Toda una vida perdida Pa poder pagarte Pa, pa poder pagarte Buah, awesome dog. Aplaudimos, Pili. ¡Apae! Nice. Oh, bueno, maldita monotonía que maldita nos lleva a, a la mierda todo. Eh, ¿Imprescindible meter palabras en inglés para rapear? Eh, no. ¿Es difícil sacar eh. un disco sin meter algo en inglés? ¿Has escuchado alguna vez? <risa> nunca me lo había planteado, la verdad Pero sí que es cierto que el rap cada vez más está con la gente Como las modas estas de mis homies, mis sí. no sé qué mis, ¿sabes? Palabras Se nota la esta... calle, ¿eh? Sí, sí, las palabras estas que usa todo el mundo y tal Yo la verdad es que ahora que lo dices nunca lo he pensado pero serio? Nunca lo pensado En euskera sí que he metido cosas y tal En inglés alguna pues también habrá caído Pero vamos Intencionadamente lo que es intencionadamente no, pero sí que es cierto que, que tiran mucho... A ver, depende del rap que vivas también. Hay mucha gente aquí que vive en Bilbao, pero se piensa que vive en Brooklyn. Entonces esa gente, ¿sabes? Sí que es cierto que tiran mucho más el rollo de mis no sé qué, mis tal, mi blim blim, mi blam. ¿Puedes dar nombres? Eh, ¿Aquí en Bilbao? Puedo dar muchos, pero no te los voy a decir. ¿De ¿Pues? No, ¿Por qué no? ¿Por todo esto. ¿Eh? Nada, nada bueno. <risa> ya, ya se sabe quién está y quién no está O sea que... Aquí nos conocemos todos Yo crecí... Claro, claro Aquí nos conocemos todos Y todo el mundo sabe sabe lo que hay Respetable cada cual que haga lo que quiera ¿eh? yo, yo hago lo mío y lo de los demás Cada cual Y has dicho que... ¿En euskera has, has puesto alguna palabra alguna vez en algún rap? De hecho estoy... Estoy haciendo... Quiero sacar un... Un maxi de tres temas en Euskera. Mm. Eh, la verdad es que en su día lo, lo intenté. Pero, de hecho, el primer concierto que di yo en directo lo di con Selecta Colectivoa. ¡Ostras! Allí eh, en hernani en el ladrillazo, en un gasteche que había. O sea que... Siempre he escuchado. Lo que pasa que... Ahora ahora sí que hay, hay un montón de grupos, han aparecido un montón de gente sí. que rapean Euskera y tal. Y ahora es cuando me ha entrado... El rollo de ¿por qué no hacerlo? ¿no? En su día lo pensé, pero fue una idea que nadie hacía rap en euskera. Era como una cosa súper... Y ahora sí que escuchaba gente y antes no me sonaba muy bien, pero es que ahora hay gente que lo hace muy bien. Sí. Entonces he dicho, oye, pues ¿por qué no intentarlo? Siempre me ha llamado mucho la atención el rollo del barcholar. No he hecho nunca, ¿eh? Pero el rollo del barcholar y tal, no sé qué. Y, y sí que estoy ahí investigando y tal. No sé para cuándo, no tiene ninguna fecha, pero... Algo, algo tengo que hacer, porque hay que sacar eso también para delante, ¿no? Pues el rap, a ver si, si no sale nadie que esto, pues habrá que darle un poco de chicha, así que eso eso es una idea que va para delante, espero que este año. Mira, pues eh, sin ir más lejos, tenemos en el marrón momento preparado, a ver. ¡Oh! <ríe> te, explicamos, te explicamos de lo, de lo que va, en el marrón momento. Es un momento donde ponemos a uh -huh. prueba la gente que viene, las chicas y de, que vienen a, a Leirola ratia al programa de, Ma, de Marroc, para ver su capacidad de adaptación al medio, de improvisación... De, en tu caso de eso, de improvisación. De improvisación, vaya. Y te vamos vamos a poner eh, una cuña que grabamos a Ucha, eh, el, eh, un grupo que vino hace dos programas, Y grabaron eh, eh, unas palabras para decirte a ti, en el marrón momento. ¿Qué Entonces, te parece? ¿Eh? Perfecto, dale, a ver. Con esas palabras tú tienes que componer una canción en, en un minuto que te vamos a dar. ¿En un minuto? Mientras sí. eh, damos una serie de publicidades y consejos eh, sanitarios... Acepto el reto. Demos, eh, ¿Aceptas el reto? Venga, bye. bye. Así, Así, me me gusta. Gusta. Así me gusta. Así nos gusta. ¡Qué remedio! <ríe> a ver za gara ta emarrok e, urrengo sailorako hitz batzuk auge ratu ditugu le lengo hitza bigarrena taupaka hirugarrena lo laugarrena celebre bosgarrena konparaketak Bien. Además, además con ese pitorreo Sí, sí, hace una gracia de puta madre Pues sí. tienes un minuto Y nosotras vamos a la publicidad De la Irolerratia es, Mira, te dejamos que lo pienses durante un minuto Así ¿eh? Y nosotros vamos eh, Hablando un poquito de, de nuestras cositas Entonces... Eh. Ba Euskal Herrian zenbat musika-talde ezagutzen dituzu neskez osatua, eta zenbat emakume gitarra elektrikoak jotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, etarako gaude gukemen hemen Emarrox saioa emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 15:00 arratsaldeko 6:00 Hoy en Donosti eh, está la inauguración de Marroc, la era Cusqueta, a las siete y media en, en Makume en Echea. Eh, habrá el documental, habrá un pase del documental, eh, actuaciones en directo y un luch. Animamos desde aquí a todo el mundo que quiera ir a Donostico en Makume en Echea eh, a las siete y media. Y también queremos comentar eh, ya puestos que este viernes 25 de enero a las ocho y media hay en el isar belch eh. si sí, aprovechando que tenemos una entrevista de, de rap pues eh, aquí los de le, el programa que viene después de nosotras que es eh, ramadan con el nombre de bilbaos finnest han organizado otro festival y bueno hay que decir que siempre que organizan lo petan y bueno hay que decir que por tres eurillos aquí en isar en la calle en Andrés Isasi, aquí a lado de la radio en Irala, pues que estarán los más que souls con dotes y luego síntoma entonces pues eso, que pasaros que va a ser un fiestón, el viernes 25 a, a las 8 y media pues estas son nuestras convocatorias y después de decirlas eh, yo creo que ya es el momento de marrón eh, si te animas a echarnos <ríe> el rap bueno pues improvisa hija improvisa <ríe> Bueno, pues veamos cómo sale el emarrón de esta semana aquí con la basu en emarrón. Entonces, Emma como ya estás... Es. Entonces, como ya te hemos dado el tiempo suficiente, eh, ¿quieres una base o lo vas a hacer a capela? A capela. A capela, perfecto. Venga, pues cuando, cuando quieras, mejor. ¿no? Ezin lorik egin, bihotxa eta padakadabil, momentu celebreak bilatzen nabil, ia zera aurketzen dudan. Konparaketak ez ditut nahi. Izer ditan blai. <risa> Apa, egin! Eh, ezan eh! ditut denak, egin! Eh? Oh, no. <risa> eta lo, ezan dut jore? Es Sinlor y Kegin Ah, un 2 ah, ah, ah. Venga, Bueno, va. bueno Eso, onda, eso, onda Igual Isanda Bueno, uy, perdón Igual ha sido el marrón más corto que hemos tenido Y que vayamos a tener, eh Es que en un minuto que así Has metido las cinco palabras en dos frases Pero <risa> claro. bueno, Así es el rap Así es el, así rap. Es el rap En, <risa> es, es, en pocas palabras mucho, se dice poco, muchas cosas En poco ¿no? tiempo, ¿no? Mucha información en poco recorrido En poco tiempo Bueno, pues eh, hablando de poco tiempo Ya nos queda poco poco tiempo y oye pues eh, no sé eh, hablando pues un poquito de tu música y así eh, en qué te basas a la hora de componer y así siempre he escrito sobre cosas personales no cosas que, que veo que me pasan creo que una persona no puede escribir sobre una cosa que no ha vivido ¿no? entonces todo lo que todo lo que escribo son vivencias personales o cosas que que me preocupan, que no estoy de acuerdo con ellas, eh, me gusta bastante meter ahí el dedo la llaga. Sí, eh, perdón que te corte, eh, que sepas que me he sentido muy aludido en tu primera canción cuando has dicho cabrones me aplauden mi flow. Eh, no he que dicho justo... eso. ¿Has dicho así de cabrones aplauden mi Mis cabrones bo... pegan palmas. Eso es, no. y, y, y me has mirado. Entonces, el, <risa> lo cual, ¿Te he mirado? Sí Entonces eh, lo de que metes el dedo en la llaga Y me gusta no era, no era intencionado Tú tranquilo que si lo hago intencionado Te vas a dar cuenta Pero no era intencionado Pero sí que es verdad Por ejemplo esa frase eh, Es como eh, La gente es muy valiente no Delante de, de ti Luego no es tan valiente ¿no? Entonces a, a la gente que es así Pues yo aplaudo luego Luego lo demás va por dentro ¿No? Esa canción es de que hablen, que digan, que cuenten lo que les da la gana, cada cual sabe cómo es realmente, ¿no? Pero ya te digo, yo he estado mucho tiempo, pues tenía una enfermedad y he estado mucho tiempo sin hacer vida pública, ¿no? Y, y luego, ah, no, pues no, la basura ya no canta, no, no, no ha dejado el rap y tal, no sé qué... Pero alguien ha venido a mí a preguntarme realmente dónde estoy o qué hago, o por qué, ¿sabes? Entonces, esa canción fue, yo creo que la primera de, de mi vuelta, de, hoy estoy aquí, no me cuentes historias, ¿sabes? Eh, nunca he dejado esto. Pero bueno, tampoco quiero demostrar nada a nadie, pero sí que es verdad que... Chapo. Con tranquilidad. Y la Lavasu actualmente está haciendo conciertos, porque has dicho que al principio sí que habías dado alguno, luego ya lo tuvisteis que dejar, donde si te mueves o de, desde donde te llaman, no te llaman, ¿cómo es el panorama? Pues a ver, la verdad es que por el trabajo que tengo y tal, tengo los horarios súper limitados, eh, hasta ahora he estado trabajando a fines de semana con unos horarios un poco raros y que sí, que sí que es verdad que hay muchas cosas que he tenido que que rechazar, me han llamado, la gente que, que aquí en Bilbao se, se mueve bastante y tal, y sí que se acuerdan de mí, me llaman, tal, oye, vas, vente pa' aquí, vente pa' allá, tal. Eh, pero bueno, estuve en fiestas de Bilbao, en el cascagorri, cantando, eh, hemos ido a la TV, hemos, hemos estado haciendo, pues ya te digo, con los talleres de los chavales, o sea, yo nunca he dejado de hacer cosas, siempre he estado haciendo cosas, pero a lo mejor no se han tan... Sabes, tan Oye, pues estás en todos los lados A todas horas, yeah. ¿sabes lo que te yeah. digo? Sí, sí, sí. También soy bastante Selectiva con las cosas a las que quiero ir Y a las que no sabes o sea, Nunca me ha importado el, el dinero En el rap, que creo que es una cosa muy importante Que, que cada vez está peor y, y Si me siento identificada y me apetece Pues sí, y si no, pues Sé decir que no, ¿sabes lo que te digo? Que hay gente que va Yo... Sí, eh. la gente en el rap yo lo he notado un mogollón, eh. Antes, por ejemplo, tú, la gente, éramos más, hacías las cosas sin interés, ¿no? Ahora, oye, me llaman, no sé dónde, eh, ¿te dan dinero? No, pues no voy, ¿sabes? Es como, nah, sí, a ver, sí. si realmente quieres cantar. cantar y hacer lo que te gusta, ¿sabes? No es todo el dinero. Entonces, ya te digo, yo elijo los sitios donde esto, pero si en el momento da uno hay dinero, o sea, me da igual. O sea, hombre, si tú vas a cobrar una entrada porque yo vaya a cantar, no te vas a ganar sí. la pasta por mí, ¿no? Pero si se hacen cosas que me siento identificada y me apetece apoyar, yo no tengo ningún problema ir a ningún sitio. O sea, ningún sitio. Y ya para acabar la, entre la entrevista de hoy, antes de que hagas un último rap... Ahora te tienes que poner a bailar aquí en mitad de... <risa> no, anda, no, a ver. En más <risa> momento ya ha pasado, ya ha tenido su momento. No. <risa> eh, yo tengo mucha curiosidad eh, de hablar contigo, de comentar eh, el lenguaje, porque tú has dicho que el rap es muy machista eh, y a veces comentando con gente pues que hay grupos de rap eh, con un mensaje muy potente, un mensaje de izquierdas, pero dices, jo, es que según en qué momentos dices es súper machista el lenguaje que utilizan. Porque hagas rap tienes que utilizar unas ciertas palabras, un cierto vocabulario o cómo es esto el panorama. Yo siempre he soltado lo que me ha dado la gana, o sea, no hay limitaciones. Yo he ido a, a sitios que a lo mejor el público que había era un poco más de otro rollo, pero yo sin ningún problema es lo que pienso, o sea, eh, Yo creo que la hora de, de expresarte, de escribir una canción, tienes que ser tú, ¿no? Entonces, no voy, a, no voy a ocultar cierta cosa porque voy a un sitio o porque van a pensar que, que piensen lo que quieran. O sea, yo hago rap, esto es lo que yo hago. Si te gusta bien y si no, tampoco. Yo escucho mucha gente que hay... A ver, hay grupos que son muy potentes y son muy... Que igual a lo mejor a otro sitio en otros sitios dices, hostia. Pero si hay gente en esos sitios que está esperando a que cante, es por algo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que ser tú mismo. Y yo, desde luego, no tengo peles en la lengua. Si lo pienso, así lo digo y, y es lo que hay. Y sí que es verdad que pues, ser una chica suena como malsonante todo, ¿no? Tampoco me gusta el me cago en tu puta madre, ¿sabes? Pero te lo ya puedo, puedo decir de una sería. forma muy sutil, ¿sabes? Te puedo decir otras palabras, ¿no? Y no decirte eso, pero saber que realmente no me está molando el, el tema. Cada cual, a mí así tan agresivo, todo tacos, tampoco me mola, ¿no? Eso, ahí no me demuestras... ¿Crees que, que es sea. una carencia también? Sí, igual sí. Sí, ¿no? <risa> Igual sí. Oye, y yo tengo la última, eh, que nos has comentado antes que tienes algo algo por ahí que estás grabando Y a ver, coméntanos un poquito qué, qué vamos a... Pues quiero a sacar un, un, un CD con en principio 14 temas son Y, y he tirado de, de gente del norte O sea, todas las producciones, eh, grabar y todo, todo con gente de aquí O sea, no, no quería salir fuera porque creo que aquí hay gente que es muy buena que hace cosas muy buenas y, y tengo ganas quiero sacarlo para dentro de bastante poco me quedan hacer unas cuantas cosillas pero saca, saldré sacaré, sacaré el disco cuanto antes pueda se llamará Aires Vida Y, y a ver, ya luego ya me podréis criticar y todo lo que os quiera, bienvenido o sea todo, o sea que sí, pero estoy ahí con el proyecto, luego estoy con los chavales haciendo los talleres, que este año tengo un montón de chavales y chavalas, eh, sí. <ríe> y, y bueno, y, y estaba estoy haciendo colaboraciones con gente de fuera y la verdad es que he vuelto ahí con ganas, o sea que... Sí, Muy sí. bien, pues muchas gracias por haber venido a Virole Erratia y al Marroc. Eh, es que ricasco y a ver si esto sigue para adelante y, y nos volvemos a ver las caras por ahí. Muy bien, pues si quieres ya por acabar, la última canción. ¿A capela? Si quieres, wow. sí, venga. La busco con esto todas las Esto es una reflexión, otras. ¿vale? Eh, Borrón y cuenta nueva, da igual si sale el sol o nieva. Sé lo que tuve, lo que me queda. Seguiré mi camino si hay luna llena, rap en vena y a la luz de las velas. Vienes o te quedas, te enredas por un par de monedas, monadas que por nada te chupan lo que quieras. Si es la vida, es una cuerda que tira, tira, y te ahoga si te descuidas. Me muevo entre miradas frías, paraísos ya en ruinas, y tú respiras un aire que contamina. Si fui yo, la bala perdida, y encontré la salida y un punto de partida, última imagen en tu retina para poder correr la cortina. Aires vida, yo vida aire, Aires vida, yo vida aire. Aires, vida, inquilina, busca esquina Para dar esquinazo a tu adrenalina chica fena sin propina Y si opinan, oídos sordos a corros de vecina Y si vacilan, lenguas de trapo No intimidan, digan lo que digan Pequen lo que pequen, serás juzgado Si no obedeces, igualdad no existió Mujeres maltratadas, ¿quién cree en Dios? Que si uno más uno es dos Dime quién se esconde tras mi voz oh, ¡Hola! ¡Buah! Wow. Wow, perfecto Aitzindari hitza sarritan erabiltzen bada ere, gutxik merezi dute olako menezimendu bat loo olangoak bezain beste. Rokanrola beste bestea eta zentitzea gizoneskoen munduari erabal lotuta segonean, hokeik horralta alderekin Euskaraz abesten holtzaban jena igozen aurreneko man bat izan zen, eta rokabilia, kontria eta ritmo jankiak definitu zituen. Aitzindaria izan zen, aitorpena gerora iritsi zaion harren. Lurde izen artistiko slow, larun batean hil gaixotasun larri batik ezin aurre egin da. <risa> Aupalou, mila esker bidea irekitzagatik. Irolako emarrok irratsaiotik hemendik gure omen alditzoa.